Hola, soy Dori. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Bien. Eso es justo lo que tienes que decir. Vale, muy bien. Ahora nosotros hacemos de los otros niños. <coughs> Hola, Dori. Hola, caracola. ¿Te apetece jugar al escondite? Vale, me encanta. Nosotros nos escondemos y tú cuentas y nos buscas. Vale, papi. No, no. Papi, no. Soy un pez muy simpático que quiere ser tu amigo, ¿vale? Vale, papi. No. ¡Me estoy escondiendo! Ahora cuenta hasta diez. Una, dos, tres, uh, cuatro... Uh, me gusta la arena, está muy blandita. Uh, mami, ¿puedo jugar? Dory, Dory, estrellita Dori, de mar. Mi cariño. La corriente, el cielo. Y recuerda, mi amor. Hay que mantenerse alejados de la corriente. A ver, cielo, ¿cómo era esa rima que nos habíamos aprendido? Cuando la corriente veas que se dice. ¡A por ella! No, no. Es fuera, fuera, ¿vale? Inténtalo otra vez. Cuando la corriente veas que se dice. La corriente. Ahí viene la corriente, ahí viene la corriente, ahí viene la corriente, ahí viene la corriente. ¿Se me ha vuelto al final? No, no, Cariño, no, no pasa nada. No pasa no nada, preocupes. Estrellita. ¿Y si me olvido de vosotros? ¿Os vais a olvidar de mí? No, oh, Estrellita mía, no. Nunca nos olvidaremos de ti, Dory. Y sabemos que tú nunca nos olvidarás. ¿Qué? <risa> ¿Has oído eso? ¿Qué? ¿Oído qué? Stan, acabo de oír a alguien decir hola. ¿A quién? Yo no he oído decir hola. Yo qué sé, Stan, acabo de oír a alguien decir hola. Hija, aquí hay montones de peces, cualquiera, literalmente cualquiera puede haber dicho hola. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ahí, por ahí. ¿Dónde? dónde dice... Ahí. Hola. Oh. Hola. ¿Cómo? ¡Hola! ¡Madre mía, ese es un niño! ¡Hola! ¡Hola, Peke! Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡ Hola, soy Dori, ¿podrías ayudarme? Ah, hola, Dori. Am, um, Dori, ¿te has perdido? Eso, ¿dónde están tus papás? Ah, uh, no me acuerdo. Ah, oh. vamos a mirar. Uh, uh, ¿Alguno de estos peces son tus padres? Hola, soy Dori, ¿podrías ayudarme? ¿Qué? Am. Um, <ríe> bonita eso. ¿Eso capaz de decirlo? Mm. Ah, ¿sí? Uh -huh. Lo siento, sufro pérdidas de memoria a corto plazo Ay, pobrecita Pérdidas de memoria a corto plazo ah, Bueno, tú, espera aquí un segundito, ¿vale, preciosa? Están, están, están ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? La pobre se ha perdido Yo qué sé, no sé Pues algo tenemos que ver ¿Qué quieres que haga? Es que... No se acuerda de nada Puede haber venido de cualquier sitio Ay, qué negativo estás hoy, de verdad Yo lo que... Ah, Dori, cariño, ¿qué te parece si...? Se ha ido ¿Dori? ¿Dori? Qué mal rollo. Dori. Dori! Dori! Dori! Sei Dori, he perdido a mi familia. ¿Puedes ayudarme? Sei Dori. Sufro por tener ¿Dónde los viste por última vez? Pues eh uh, es curioso, pero se me ha olvidado. ¿Quieres venir a nadar con nosotros, guapa? Es el mejor plan que me han ofrecido en todo el día. Eh, creo. Bueno, no me acuerdo. Pues nada, gracias, es que estoy buscando a alguien. No me acuerdo, no me acuerdo. Hola, Saidari. ¿Es para algo que he dicho? Es broma. Vale, vale, no vais a volver. Estaba buscando a alguien y... Vale, lo pillo. Es una cita. ¡Y os divirtáis! Espero que encuentres lo que sea que estás buscando. Pues ya somos dos. ¿Tienes idea de lo que era? Perdón. Perdón. Pe-pe-perdón. Vale. Ya quedamos otro día, si eso. ¡Llámame! ¿Cómo te llames? ¿Eh? ¡Un bote blanco! ¡Se ha llevado a mi hijo! No, ¡Ayuda, por favor! ¡Cuidado! Ay, ay, perdón. ¿Estás bien? Se estumó, se ha ido. Ya está, ya está. Ya no está. No pasa nada. Ya no está. ¿Estás bien? No, no, si lo han llevado. ¡Tengo que encontrar el bote! ¿Un bote? ¡Sí! ¡Yo he visto un bote! ¿Te voy a ir? ¡Ah, por aquí! ¡Se fue por aquí! ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Chicos! ¡Estaba...! ¡Ay, ay, ay! ¡Tori! Aún no es hora de levantarse. Tienes que volver a la cama. Y recuerda, la anemona pica. Es verdad, perdón. Me fui a la cama. Me fui a la cama. ¡Eh, hey, Marlin! ¡A la cama! Eso era muy fácil. Cama. Volver a ella. ¿Eh? Entendido. ¡Eh, hey, Marlin! ¡Y arriba! Ya está, listos para empezar el día. Y estábamos buscando algo. ¡Ah, Nemo! ¡Eso! Lo recuerdo como si fuera ayer. Aunque tampoco recuerdo muy bien lo que pasó ayer. <risa> como os decía, el momento más aterrador del viaje fue el de los cuatro tiburones. Un momento creía que había tres. No, no, segurísimo que había cuatro. La última vez que lo contaste había tres. Hijo, ¿quién de nosotros se cruzó el océano entero? ¡Fue Nemo! En el... no. Obviamente tuvimos que cruzar todo el océano para encontrarlo, así que él lo cruzó primero. Pues también es verdad, ¿no? Ya ¿Estáis aquí? Casi os perdéis la excursión. ¿Una excursión? Me encantan las excursiones. ¿A dónde vamos? Os ¿No lo habíais dicho. Se lo dije, eh. Esto Dori. Sí. Hoy el maestro Raya tiene demasiados peces que vigilar, ¿Ah? así que um, lo mejor sería que hoy ¿Ah? no estuvieras exactamente con la clase. Anda. ¿Por qué no? Bueno, ya sabes, como a veces te resulta difícil acordarte de las cosas. Eso es lo único de lo que me acuerdo, sí. Sí, y a veces no es culpa tuya, pero hace que te alejes del grupo. Uh -huh. Y el maestro Raya no tiene tiempo para ocuparse de los peces que se alejan del grupo. Claro. Es decir, no tiene suficiente ayuda. El pobre. Trabaja demasiado el hombre. Lo entiendes. Ahora lo entiendo. Vale. Uh -huh. Genial. El profesor quiere que sea su ayudante. Eh, no, no exactamente. ¡Hala! ¡Qué honor! Yo nunca había sido ayudante de profesor. Maestro Raya, ya tiene ayudante. Oh, oh, oh, ¡Qué bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! Nos vamos de excursión a la migración de la Raya. La migración de la Raya. A ver, migramos. ¿Alguien sabe por qué? Venga, que se acaba el tiempo. El objetivo de la migración es volver a... ¡La cama! ¡Sí! No. ¡No! ¡La arena! La migración es para volver al hogar ¿El hogar? Oh. ¿Qué es? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Alguien puede decirme de dónde es? ¡Yo vivo en una roca! ¡Yo vivo a tres cuevas de aquí! ¡Casa el sacudiente de albas! ¿Dónde te criaste tú, Dory? ¿Yo? Um, no lo sé Mi familia... ¿Dónde está? ¿Puedo ayudaros? <risa> lo siento, me he vuelto a olvidar Es que sufro pérdidas de, de memoria, por toblado. ¿Y cómo te acuerdas de que tienes una familia si tienes pérdidas de memoria? Buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, me acuerdo de algunas cosas por porque tiene sentido. Como que que tengo una familia, lo lo sé porque de algún sitio tengo que venir, ¿no? Todo el mundo tiene una familia. Puede que no me acuerde de sus nombres ni de su aspecto, incluso que no pueda volver a encontrarlos nunca. ¿De qué estábamos hablando? De mamá y papás. Mamá y papás, eso, porque hablábamos de mamá y papás. Es esa clase. Ah, oh, ah. Oh. ¿Y por qué yo? Vale. Yo creo que sois un poco pequeños, pero... En fin, veréis, niños. Cuando dos peces se quieren y mucho... ¡Y ahí lo vamos a dejar! ¡Todos a bordo, exploradores! ¡Se avecina una canción sobre la migración! Migramos, migramos, porque siempre migramos. Por indistintos miramos, muy lejos bajo el mar. ido, me he quedado sola. Anda, ahí está. Ya voy arriba, no da, depende de la luz solo. A ver, chicos, nos acercáis al cantil. ¿Habéis oído? Ali, vale. todo el mundo le dice del cantil. Venga, vale, pero no tan lejos. No tan lejos. Venga, vamos, por ver para acá, por aquí. Muy bien. Prestad mucha atención. Mucha atención. Cuando las rayas crucen, las por rayas aquí, van a cruzar por aquí. ¿De qué tememos? ¿Qué tener cuidado? ¿De qué tenemos que tener cuidado? De la corriente. Eso es. Eso es de la cor ¿La corriente? Porque la corriente que se crea con todas las agudidas es muy fuerte. Y si no tenéis cuidado, nos puede arrastrar a... Maestro Raya, ¿y cómo saben las rayas a dónde tienen que ir? Eso es el instinto. Tornillo. Algo en tu interior que te resulta tan familiar que no tienes más remedio que escucharlo. Como una canción que te supieras desde siempre. Y yo ahora estoy oyendo la mía. ¡Qué son los guías! fordnia. La Jolla de Borro Bay, California. Ah, me, me he acordado de algo así que ¡Ah! Me he acordado de algo, me he acordado de algo de verdad, algo importante. ¿Algo importante? ¿De qué? ¿Qué era? Oh, ya no estoy tan segura, pero aún lo siento. Lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, gracias, maestro Raya. A ver, vamos, intenta acordarte mejor, no seas tan Dori, Dori. No lo sé, no lo recuerdo. ¿Qué era? Ay, ¿qué pasa? ¿Te has acordado? Ay, no me acuerdo. Era algo, era... ¡Ya, ya, ya! Era algo sobre... Ay, ay, ay. ¿La joya de Morro Bay, California? ¡Ay! ¡Mi familia! ¡La guarda de mi familia! Están en algún lugar. Tengo que encontrarlos. Tienes que ayudarme. Chicos, ¿hola? Chicos, ¿dónde estáis? ¡Lori! ¡Hola! ¡Lori! ¡Oh! ¿Dónde os habéis ido? Pero si te has ido tú. Mis padres, los he recordado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he recordado? ¡Los he recordado a ellos! ¡A mi padre, a mi madre! ¡Tengo una familia! ¡No saben dónde estoy! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Nori, no, no! ¡Ay! ¡Es una locura! ¿A dónde intentas ir exactamente? ¿A la Gema del Báltico? ¡La joya de Morro Bay, California! ¡Eso! No, Dori, California está al otro lado del océano. ¡Pues no hay tiempo que perder! ¿Por qué cada vez que estamos en el cantil de este arrecife, uno de nosotros intenta marcharse? ¿No podemos disfrutar de las vistas por una vez? ¿Tú hablando de las vistas cuando acabo de recordar a mi familia? ¡No, no! Ya está bien de viajes oceánicos. Esa página ya la hemos pasado. Lo único para lo que sirve viajar es para no tener que volver a viajar. Sí, pero yo quiero... Dori, por favor. Lo único que sé... Es que los he hecho de menos. Los he hecho muchísimo de menos. No conocía ese sentimiento. ¿Tú lo has sentido alguna vez? Sí. Conozco ese sentimiento. No quiero olvidar esto. Mi familia está por ahí en algún lugar. Por favor, Marlin. No podré encontrarlos yo sola. Se me olvidará. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi familia. Sí, papá, tú puedes llevarnos al otro lado del océano, ¿verdad? No. Pero conozco a alguien que sí. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Ah, qué bola. ¡No! ¡Qué tanque un mareo bestial! Es la corriente de California. Es la bomba. ¡A surfear, tío! El tronco se si pasa por Torres, mi favorito. Vete hacia la popa del caparazón, saca la cabeza y apunta lejos. Lo llamamos alimentar a los peces. ¡Gorretísimo, chiquillo! Y ahora estamos buscando a mis padres en la laja del Atlántico o la, la joya de Morro Bay, California. Exacto. ¿Cómo vas a encontrar ¿Recuerdas de cómo son? Tener memoria es nuevo para mí, así que no estoy segura. Pero algo me dice que son azules con un... Y a lo mejor amarillo. Suena bien. Además, estoy segura de que los conoceré cuando los vea. Somos familia. Por pues cierto, cruzar el océano es el tipo de cosas que solo se deberían hacer una vez. ¡Una sola vez! Siguiente salida, morro. ¡Venga, California, el mío! peces. <risa> Darcy, ya están alimentados. ¡Oh! Anda, esto me suena. ¡Mamá! ¡Papá! No, Dori, Dori, espera. Espera. ¡Mamá! ¡Papá! Deja de gritar un momento. ¿De verdad crees que tus padres van a estar flotando por aquí, esperándote? Pues no lo sé, pero solo hay una manera de averiguarlo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mirita más fuerte, Dori! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué ha sido eso? ¡Esperad! Eso lo he oído antes. Recuerdo a alguien haciendo shh. Sí, efectivamente. Era yo. Hace un minuto. ¡Oh! Por favor, ¿habéis visto a mis papás? Se llaman Jenny y Charlie. ¡Shh! Jenny y Charlie. ¿Qué? ¿Jenny y qué? Son sus nombres. Mis padres son Jenny y Charlie. ¡Dori, espera! ¡Jenny! ¿Por qué no dedicamos un momento Jenny. a pensar en un plan? ¡Jenny! Perdón, estaba un poco nerviosa. ¡Janny! ¡Janny! ¡Dorin, déjate de gritar un momento! Jenny. ¡No es buena idea llegar a un barrio desconocido y ponerse a llamar la atención de esta manera. ¡Tú no lo entiendes! ¡Me he acordado del nombre de mis padres! ¡Janny! ¡Janny! ¡Dori, Dori, Dori! Estos cangrejos son de aquí. Y me da la sensación de que nos están mandando callar por algo. A lo mejor despiertas algo peligroso. ¿Te refieres a un bicho con un ojo enorme, tentáculos y un pico? Bueno, eso es algo muy concreto, pero algo así, sí. En general no es recomendable que... Ay mi madre, Ay, mi madre. A ver, nos hemos confundido, nos vamos por donde hemos venido. Si nos perdonas la vida, te te, te idolatraremos, te construiremos un, ¿te parece te, te parece un monumento? Lo siento, no, no, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Oh! ¡Madre mía, Nemo! ¿Estás bien? Te he dicho que ahora no. Ya has hecho suficiente. ¿Yo? Oh, no. P -p Pero puedo arreglarlo. En serio, voy a buscar ayuda. ¿Sabes lo que puedes hacer, Tori? Puedes irte por ahí. Vete muy lejos y olvídate. Que eso se te da genial. Tienes razón. No sé, creí que lo conseguiría. Encontrar a mi familia. No soy capaz, lo siento. Lo siento. Lo arreglaré. Bueno, voy a buscar ayuda. ¿Vale? ¿Vale? Eh, eso sí puedo hacerlo. ¿Te, ¡Te vas a poner bien, Demo! Hola. ¿Hay alguien? Hola. ¿Hay alguien? Hola. ¿Hay alguien? Hola. ¿Hola? Soy la guía Marina. ¡Ay, pues hola, Marina! Necesito tu ayuda. Venga con nosotros. ¡Ay, vale, vale! ¡Genial! ¡Gracias! a explorar las maravillas del océano Pacífico y la asombrosa vida que alberga. Dónde... ¿Marina? ¿Marina, dónde estás? ¡Dori, estás ahí! ¡Chicos, he encontrado ayuda! ¡Marina va a decirnos dónde estamos! ¡Cuidado! ¡Mira, fíjate! No hay ningún respeto por la vida marina. ¡Marina, ¿Sí? no! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Bueno, vamos a llevarla dentro, a ver si sale adelante. ¡Sí! ¡Sí! ¡No te preocupes, Dori! ¡No te preocupes, Dori! queda. Queremos a buscarte. Te damos la bienvenida al Instituto de Vida Marina, donde creemos en rescatar, rehabilitar y liberar. de seres científicos siempre igual. Ah, reconoce que es gracioso. A ver, que más. Un poquito, tranquila. Esto se lo se lo sobrevivirán dentro del instituto. Los transfieren a una ubicación permanente a un acuario en Cleveland. Los peces de aquí vuelven al mar. Los peces de Cleveland se quedan allí para siempre. ¿Qué? Cleveland? No, no puedo irme aquí. Cleveland tengo que llegar a la joya de Morro Bay, California y encontrar a mi familia. Ya estás. Este es el Instituto de Vida Marina Los Joyos de Morro Bay, California. Estás en ella. Soy aquí. Mis padres están aquí. Tengo que llegar hasta ellos. ¿Y de qué exposición eres? ¿Soy de una exposición? ¿De cuál? ¡Tengo que llegar hasta ella! Um, eso es complicado, pequeña. A no ser que... Nah, no funcionará, es una locura. ¿A qué te refieres? Yo soy muy de locuras. La verdad, ya me había dado cuenta. Mira, hay una cosa que puedo hacer para ayudarte a encontrar a tu familia. Sí, si cojo. Sí, buena idea. Llevame a buscarlos. Cómo no se me había ocurrido. Eh, Vamos. No, no, no, no, no. Es si cojo tu etiqueta, puedo ocupar tu lugar en el camión de traslado y así tú puedes volver dentro a buscar a tu familia. Lo único que tienes que hacer es darme tu etiqueta. ¿Etiqueta? Tengo una etiqueta en la aleta. Cómo, sí te podía haber olvidado que tienes una etiqueta. Oh, no, no, lo sé. Siento, es que uh, sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? Uh -uh, ni idea de qué estábamos hablando. Um, Estaba a punto de darme tu tiketta. Pues es que me gusta bastante, ¿para qué la quieres? Para ver tú. <risa> Para poder irme a Cleveland. ¿A Cleveland? ¿Me han hablado bien de Cleveland, por qué quieres ir? Porque si me quedo aquí me van a volver a soltar al mar y tengo unos recuerdos nefastos de ese lugar. Oh. Mi sueño es vivir solo en un acuario, es lo único que quiero. Así que dame el tiquete. Oye, tío, no te ven de etiqueta. Ah. Escuchad. Yo no trabajo aquí, no es que tenga un mapa de esto ni nada. Un mapa, buena idea. Tú me llevas el mapa y yo averiguo dónde están mis padres. Estoy que me hierve. De acuerdo. Si te llevo hasta tu familia me dará No tengo gran cosa. ¿Qué te parece si te doy esta etiqueta? Fantástica idea. Qué te muy lejos, y olvídate, que eso se te da genial. Sí, papá. Yo dije eso. Dijiste eso. Te orinado a la superficie y entonces se la agarraron. Vale, no quiero unas... volver a oír la historia entera. Te, te te preguntaba por esa parte porque verás, si dije eso y no estoy seguro de ello, eh, en realidad fue como un piropo porque le dije que esperase y luego le dije, "Eso se te da genial." O sea, que que ¡Jol, culpa mía! Yo tengo la culpa de que la secuestraran y se la llevaran. Lo que quiera que sea ese sitio. ¡Ese es un restaurante! ¡Eh, pareja! ¡Callaos! ¡Eso! Intentamos dormir. Habéis interrumpido mi sueño favorito. ¿Es en el que estás tumbado en esta roca? Sí. ¡Ah, oh, es buenísimo! Oh, sí, ¡Es uno sí. de mis eh, favoritos! ¡Eh, perdonad! ¡Hola! Hijo, hijo, hijo. Esos estamos... son leones marinos. Son depredadores naturales. Podrían atacar en cualquier momento. Eh... Eh, no parecen muy atacadores. Eso es lo que quieren que creas. Tú... Ponte detrás de mí y déjame hablar. Disculpen, estamos preocupados por nuestra amiga. ¿Esto es un restaurante? Oh, oh, oh. Qué va, tío, no es un restaurante. Vuestra amiga está bien. De verdad, es un hospital de peces. La guía marina dice que será rescatada, rehabilitada y liberada. Saldrá en un periquete. Lo sabemos por experiencia. Parásitos le sal. Anemia. Los apañaron y nos soltaron. Ah, menos mal. Claro que sí, no pasa nada. No os preocupéis por ¡Llera! ¡Fuera de la llérate, roca! Llera, fuera. Llenga, venga, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! No os preocupéis por nada. Ese lugar es el Instituto de Vida Marina, la Jodla de Morro Bay, California. <susurra> Ella tenía razón. Parece que Dory sabe hacer más cosas aparte de olvidar. Gracias por recordármelo, Nemo. ¿Y cómo vamos a hacer para entrar? Un momento. ¿Queréis entrar en el UVM? Más que nada. Nuestra amiga está adentro, perdida, sola, asustada. Seguro que no sabe qué hacer. Pues nosotros sí. ¿Ah, sí? ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero suena fatal. ¿Ya hemos llegado? No, no es tan alto. Hank, cómo me alegro de haberte encontrado. Es como... ¡El destino! Te lo digo por enésima vez, no es el destino. Anda, ya he dicho destino antes, me recuerda algo. Lo siento, debo estar nerviosa porque voy a reencontrarme con mis padres. Ni sé el tiempo que hace que llevo sin verlos porque sufro... Péridas de memoria me a corto, corto plazo? plazo, oye, no hables más, ¿vale? No me gusta hablar, no me gustan las charlas ni las preguntas. En plan, ¿qué tal estás? Ah, pues muy bien. ¿Y tú? Pues bien también. Noticias frescas, nadie está bien. Pues estoy bien, ¿qué tal tú? Ah. ¡Hank, mira, un mapa! ¡Poste! El plan es que lo leas y averigües dónde viven tus padres. Y luego me meto en el camión a Cleveland, ¿entendido? Entendido. ¿Cómo era la primera parte? ¿El pulpo se ha vuelto a escapar? ¡Halá! ¡Cuántas exposiciones! ¿Cómo haces para ver este parque en un solo día? ¡Imposible! ¡Coge uno! Vale. Uh... Bueno, ¿habéis a todo el mundo para que esté atento? La idea era volver a soltar al pulpo en el mar hoy mismo. Pues claro que no lo he visto. Si estuviera buscando, lo habría encontrado. ¡Ca! ¡Ja! Ay, estás aquí. Te pienso. Vale, vale, vale, vale. Empieza por Z, O, N, A, T. Di... Son infantil. No, nada de niños, los niños agarran las cosas y no estoy dispuesta a perder otro tentáculo por ti. ¿Has perdido un tentáculo? Entonces no eres un octópodo, eres un cetópodo. A mí se me olvidan las cosas, pero se cuenta. Vale. B, I, A, E, A. Anda, mira, conchas. ¡Ah! Anda, mira, conchas. <risa> Papi, aquí hay una concha para ti. ¡Qué bien, Dory! ¿Has encontrado otra? ¿Sí? Pues claro que sí. Ya lo haces genial, Dory. ¡Hala, mira, conchas! <risa> <risa> ¡Hala, yo vivo ahí! Sí, sí, así es. Me gustan las conchas. <risa> ya lo sabemos, cielo. ¿Te importaría buscarme otra concha? Las moradas son mis favoritas. ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, mami! Ah, mami. ¡Concha morada! ¡Concha morada! ¡Ey! ¡En mi casa había una concha morada! ¿Y qué? Hay conchas moradas en casi todas las exposiciones. No, no, no, no, no lo entiendes. Ahora me acuerdo de ella. Las conchas moradas eran sus favoritas y tenía una visita ¿Mm? dorada. Y ahora nos van a coger por tu memoria de estar talada. ¿Sigues pensando que es cosa del destino? ¡Hay que encontrar a mis viejos! ¡Silencio! Dice, soy Carol. Uh, creo que he encontrado el pulpo que estábamos buscando. Corto. Por tu culpa. Lo siento. Esto no puede ser peor. Mm, Destiny. Destiny. ¡Vengan! No, no. No me corre nada. Hay que meterse en ese cubo. No, quieto. En serio, pone Destiny y es No, no, no, no. Hay que meterse en ese cubo. No pienso meterme contigo en ese cubo. Yo no. ¡Voy a no, meterme no, no, no, en el cubo! ¡Adiós! Hola, chicos. Estoy buscando a mi familia. Buena idea, nos hacemos los muertos. Tengo que parpadear, como aguantes con los ojos abiertos tanto rato. ¡Eh, chicos! Un momento. Mi amiga lleva aquí muchísimo tiempo. Es un tiburón ballena y se llama Destini. ¿Destini? ¿De verdad? Veréis que es extremadamente miope y tiene dificultades para desplazarse por su entorno. ¡Oh! Y aquí la tenemos. ¡Uh! ¡Oh! Destini. ¡Qué chulo, eh! <risa> Espera, ¿qué? Hola, ¿qué hay? ¿Podrías ayudarme? ¡Oh! Vale, te acompaño. Perdona Hola, ¿quién es? Me está hablando ese borrón azul. ¿Podrías ayudarme? He perdido a mi familia. ¿Has perdido a tu familia? Es una larga historia, pero la verdad no me acuerdo de casi nada. Vaya qué pena, pobrecito. Lo siento, no nado muy bien y tampoco veo nada. Qué va, nada super bien. Nunca he visto ningún pez nadar así de bien. ¡Crocio! No nadam. Un momento, vuelve a decir eso. De no ¿Dori? Sí. ¿Dori? sí. ¿Dori? Sí. ¡Dori! Sí. Tú y yo éramos amigas. No. ¡Dori soy yo, Destiny! ¿Me conoces? Pues claro, hablábamos a través de las cañerías de pequeñas, éramos amigas de cañería. ¿En serio? Oh, qué preciosa eres. Entonces, ¿sabes de dónde soy? Sí, eres de la exposición Mar Abierto. ¿De la exposición Mar Abierto? Mis padres estarán allí. Tenemos que ir. ¿Me puedes llevar? Um, es un poco complicado para una ballena desplazarse por aquí. ¿Podríais bajar un poco el tono por ahí? Me duele la cabeza. Uh, ¿Quién es ese? Es mi vecino Bailey, lo mm. trajeron con un golpe en la cabeza. Sé que estás hablando de mí, desdice. Este... Cree que no puedo usar su eco localización, pero un día huí a los médicos. El... Aquí. Aquí. No le pasa absolutamente Oigo nada. Oigo todo lo que dices sobre mí. ¿Qué es la ecolocalización? Pues Bailey puede lanzar llamadas con la cabeza y el ecoló ayuda a encontrar objetos lejanos. Pero por lo visto, aún está curándose. A ver, que ya sé que estás hablando de mí. Es verdad que no puedo Ay. ecolocalizar. Otra vez la misma conversación. Me oh, di un oh, golpe oh. súper fuerte en la cabeza, pero mira lo hinchada que la tengo. No puedo, tu cabeza es grande por naturaleza, eres una beluga. Ecolocalización. ¡Ay, como si fueran las gafranas potentes del mundo! ¡No! ¿Eh? ¿Qué son gafas? Te pones en plan uh, uh, uh y luego ves cosas. ¿Por qué es eso? Anda. Qué interesante. Ahí está. Okay, me debes una. Hank. Yo te llevé hasta el mapa, así que ahora dame ese ticket. Espera, no, ya sé dónde están mis padres, están en la Ay, ¿cómo se llamaba el sitio ese? Mar, mar abierto. Mar abierto. Mar abierto. Oh, Mar abierto. Yo sé dónde está. Es la exposición que está justo al lado de Me da igual. Hanky. Si lo que quieres es llegar a la exposición Mar abierto, cruza las cañerías. ¿Las cañerías? Genial. ¿Las cañerías? Sí, dos a la izquierda, nada recto y ya está. Uy, demasiadas indicaciones. ¿Es todo los villadohank todo eso? Ah, uh, sí. Chachi, pues vamos. Yo no voy contigo. No quepo. Tienes que ir tú sola. Eh, pues eh veras, no puedo porque no se me dan muy bien las indicaciones. Vaya qué pena, un trato, es un trato. ¿Querías encontrar a tus padres? Pues así es como se llega a ellos. Ahora dame tu etiqueta. No puedo meterme solo en las galerías, se olvidaré dónde voy. No es mi problema, la etiqueta. Pero no puedo entrar de esa manera. Pues lo siento, pero no hay otra manera. No hay otra manera. Oh manera. A ver, no te no, agones. No, Karim, no pasa nada. No todo en la vida se consigue fácil. ¿A qué no, Charlie? Claro, tu madre tiene razón. Cuando algo sea muy difícil, Dori, lo que tienes que hacer es rendirte. ¿Charlie? Es broma. Era una gracia. Era una bromita. Una broma. Atención. Oh, Bromista en acción. Ya es broma. ¿Lo ves, estrellita de mar? Siempre hay otra manera. <risa> Gracias, papi. Gracias papi. Oh, no, mi padre dice que siempre hay otra manera. ¡Ey! No hay otra manera. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto. Estoy casi segura de que es ese edificio de y el de los bordes difuminados como redondeado, como la cabeza de bailarina. ¿Cómo qué? Siente que bailarina, sí, ahí. ¡Ay! Chicos, seguidme, ya sé cómo llegar al macrohuerto. Mar, mar abierto. abierto. Eso. Chicos. Chicos, ¿sabéis que no podéis nadar por ahí, verdad? No veo cómo vamos a estar haciendo eso. ¿Vos puedes ver qué te hice? Le estamos llamándola. ¿Llamándola? ¿Llamando a quién? Chicos, os presento a Becky. ¿Volando? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nueva información. Mira, darle las gracias. De verdad, os habéis portado súper bien con nosotros, en serio. Pero no hay ninguna manera en la que podamos entrar, no sé, nadando, porque ese es realmente nuestro fuerte. A ver, vuestra amiga va a estar en cuarentena. Ahí llevan a los peces enfermos. Y la única manera de llegar a ese lugar es Becky. Hola, Becky. ¿Qué tal? Ay, para. Yo lo llamaría Vicky por su menudo psicópata. Creo que le caes bien, papá. Becky, amor. Estos dos peces están simpáticos, necesitan entrar en cuarentena. ¿Estás libre hoy, Rebecca Cielo? Eh, eh Becky, eh, ¿podrás hacer un hueco en tu agenda? Ay, no entiende lo que le estoy diciendo. Lo que tienes que hacer es dejarle impronta. ¿Y por qué? Impronta. Mírala a los ojos y dile "Uru" y entrará en sincronía contigo. Mírala a los ojos. Eso. Mm. Deberíamos idear un plan alternativo, uno en el que nos quedemos en el agua y participe el incuerdo. ¿Por qué esta pájara? Esta pájara. Hoy es adecuado. Muy bien, papá, y mientras tanto Doris olvidará de nosotros. Lo dijiste tú, eso se le da genial. Vale. Eh... Ve. Mírala a los ojos. ¿A, -a qué qué ojo? Elige uno, amigo. Beijing. Oh. Eh ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Beki! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Vale! ¡Esto está genial! ¿Y cómo se supone que nos va a llevar Becky exactamente? ¡Ah, sí! ¡Casi se me olvida! ¡Gerald! ¡Muy bien, Gerald! ¡Ven, chaval! ¿Qué pasa, Gerald? Si nos das el cubo, te dejamos sentarte en la roca. Que sí, Gerald, te lo juramos. Eso es. Ven, nadad hasta aquí. Eso es, tú puedes. Eso es. Cuidado, no te raspes el trasero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Muchísimas gracias, Gerald. Bienvenido a tu momento sobre esta roca. ¿A qué es cómoda? ¡Se acabó el tío! ¡Várate! ¡Várate! ¡Várate! No, no, esto es tío. ¿Por qué sigo dejando que me convenzan para hacer insensateces? ¡Ah! ¡Buena suerte! ¡Ah! Bueno, cuando yo os diga, sí, tú... Sí, ya, ya lo sé. Hago la señal con una buena zambullida. ¿Estoy listo? ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Ya? No, hasta que destine de la señal. ¿Sabes una cosa? No tengo ni idea de por qué haces esto. ¿Qué quieres decir? Que te tomas demasiadas molestias para buscar a otros peces. Si yo tuviera pérdidas de memoria a corto plazo, me pondría a nadar y me olvidaría de todo. Yo no quiero hacer eso. Quiero a mi familia. Pues yo no. No quiero preocuparme por nadie. Tienes suerte. Sin recuerdos, no hay problemas. Ah, sin recuerdos, no hay problemas. ¿Aún no está despejado? ¿Aún no está a despejar? No me avises cuando no sea el momento. Aún... Avísame cuando lo será. Va, allá vamos. ¡Espera! Allá vamos, espera, pero ¿de qué vas? Vale, a la de tres. No cuentes, dí ya. ¡Ya! ¿Qué? ¡Venga, vale, vale. venga! ¡Ah! ¡Fíjate qué maravilla! ¡Venga, venga! ¡Es la señal! Acuérdate, Destin dijo que teníamos que seguir las señales hasta la exposición Mar Abierto. Ajá. Yo no veo un pimiento, así que le toca a ti buscarlas. Entendido. Seguir las señales hasta mar abierto. Voy a repetirlo, ¿vale? Así no se me olvida. Seguir las señales hasta mar abierto. Seguir las señales hasta mar abierto. A la derecha. Seguir las señales hasta mar abierto. Seguir las señales hasta mar abierto. Seguir las señales hasta mar abierto. A la izquierda. Vale, ten mucha lejada de la gente, ¿vale? Sobre todo de los niños, no quiero que me toquen. No me lies. Oh, un poquito. Esta era que te lo recoco. Toma. ¿Qué es pa? No, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Ay, perdón. A ver, estamos dando buscando un beco. Sultanos donde sea y ya nos apañaremos. Espera, papá. Creo que está buscando un sitio para aterrizar. Está confusa demo. Ni siquiera saben qué dirección mirar. ¡Ah! ¡Beco, beco, beco! ¿Qué haces? ¡Uru! ¡Urururu! ¡Ah! Vale. Yo iba a algún sitio. La cuestión es a dónde. ¿Por dónde ves la señal? Estoy buscando, buscando algo que me lleve a mi familia. ¡Mi familia! Las gafas más potentes del... ¿Eso lo conozco? ¿Por qué lo conozco? Es otro recuerdo. ¡Hank! Tenemos que ir por ahí. ¡Inquierda! ¡Dale, dale! ¡Inquierda! ¿Vicky? ¡Urru! ¡Urru! No te oye, papá. Vale, vale, vale. Nuevo plan. Tenemos que acercarnos a Vicky para que nos oiga. No creo que debamos mover el cubo. Nemo. ¿Crees ni que está partida? Papá, confía en ella. ¿Que confíe en ella? Para que se olvide de todos nosotros. Yo confío en Becky. ¿Tú confías en ella? Becky se está comiendo un vaso. <risa> Becky, Becky. Bueno. Por lo menos ya no estamos atrapados en el cubo. Bueno, y sobre el edificio de cuarentena. Está a punto de empezar la charla sobre la cría de nutrias. Muchas gracias, guía Marina. A ver, ¿quién quiere aprender cosas sobre las nutrias? <risa> ¡Como un festival de abrazos! ¡Un festival de abrazos! ¡Yo quiero! ¿Dónde estamos? ¿Estamos cerca de mar abierto? Eh, sí, creo... Bueno, no sé, pero vi otro cartel. ¿Qué? ¿Qué otro cartel? Las gafas más potentes del mundo. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¿Y por qué estamos siguiendo ese cartel? Pues... ¿Por qué lo recordé? ¡No, no, no, no! ¡Ese no irá el plan! ¡Oh! Ya se acabó, me estás haciendo perder el tiempo. No! El camión de traslado sale al amanecer y no pienso perderlo, así que dame la etiqueta. Espera, no. ¿He recordado ese cartel? ¿Y qué? Que cada vez recuerdo más cosas y creo que mi memoria está mejorando. Debería No, tu memoria no, no. funciona, no te acuerdas de nada. Seguramente fue por eso por lo que perdiste a tu familia. Vale, a ver, vamos a tranquilizarlo un poco. Dame la etiqueta y ¿Sabes una cosa? Para tener tres corazones eres bastante borde. Tres corazones, pero qué dices, yo no tengo tres corazones. Sí los tienes. No. ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que sí? Déjame decir eso. Dato curioso, los pulpos tienen tres corazones. Dos bombean sangre a las branquias y el ¿Eh? tercero al resto oh, del cuerpo. Espera. Oh, oh, oh, oh. Alguien con tres corazones no debería ser tan cruel y decir que perdí a mis seres queridos es feo. No, no tengo manos, tengo aletas. Monos. Manos no, ah, aletas. Monos. Manos. ¿Manos? Oh, manos. Oh. Oh, ¿Qué? ¿Mi brazo? ¿Dónde están las? Ah, ¿Podrías entender? Ayúdame, búscame, amigo Frank. Perdona, no es Frank. Esto se está haciendo mi foto. Vale. ¿Cuál es tu plan? El plan es que voy a quedarme aquí para siempre. Vale, buen plan. Me lo oriento, jaja. Sí, sí, sí, Sigo no acordarme bien de las cosas. Cariño, cariño. Oh, cuidado, estrellita. Oh. Eh, mira por dónde vas. Lo siento, papi. Siento no acordarme bien de las cosas. No, <tose> cariño, cariño mío, no tienes que disculparte. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Solo sigue nadando. Eso. Y seguro que te acordarás porque... Vamos... Vamos a... Contar una canción sobre el tema. Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, ¿Sigue nadando, nadando, nadando. nadando, nadando nada, nada, que, que se, se hace nadar, nadando. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. nada, nada. <risas> Mis padres me enseñaron esa canción. La cantábamos en familia, creía que la había inventado yo ¿Qué canción? Sigue nadando ¡Hack, ¡Ja! tenemos que seguir nadando! ¿Qué? ¡Ti loco! Hazme caso, moverse es muy peligroso No, hazme caso tú a mí Sé que tienes miedo, pero no puedes rendirte ¡Sígame! ¡Sí, sigue nadando, sigue nadando ¡Ah! Mi madre la compuso para mí Y va a sacarnos de aquí ¡Canta conmigo, venga! ¡Ya voy, papi! ¡Ya voy, mami! ¡Alto! Oh, juguela vuelta. Centrando el honor de la toro. Cabo de las manos. ¿El cabo de las manos? ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! Perdón. Nada, hombre. Le pasa a todo el mundo, que no te dé corte. Tank. ¡Oh, Hank! ¿Estás aquí? Oye, has, has conseguido sacarnos. Anda, ¿es verdad? ¿He conseguido sacarnos de ahí? Técnicamente también conseguiste que nos metieran. Pero si no lo hubieras hecho, no sé si habríamos llegado hasta aquí. Ecolocalización. ¡Ecolocalización! ¡Las gafas más potentes del mundo! ¡Lo hemos encontrado! No, no, no, no. Tú lo has encontrado. Bienvenidos a la exposición Mar Abierto. Mi casa. Papá te habló, no va a volver. A lo mejor sí. Papá le hiciste sentir que no era capaz de hacerlo. No estás hablando de Becky, ¿verdad? Echo de menos a Dori. Yo también. La verdad es que estoy muy preocupado por ella. Ese ya lo que debería estar preocupada por nosotros. Si estuviera aquí, seguro que se le ocurriría algo para salir. No sé cómo lo hace. No creo que lo sepa papá. Lo hace y punto. Bueno, entonces tendremos que pensar algo. ¿Qué haría Dori? ¿Qué haría Tori? ¡Eso! ¿Qué haría Dory? Evaluaría la situación y después la analizaría y después sopesaría sus opciones. Papá, ¿eso es qué haría Marley? Es verdad, eso es lo que haría yo. Ella no se lo pensaría dos veces. Miraría la primera cosa que se le presentara y... ¡Bien! ¡Cuánto nos alegramos de verte! ¿Os alegráis de verme? ¡Yo sí que me alegro de veros! ¡Llevo años sin tener nadie con quien hablar! ¿Años? ¡Oh! ¡Oh! Por desgracia no podemos quedarnos mucho, tenemos que ir... ¿Pero por qué. por qué queréis marcharos? Si acabáis de llegar, quedaos un rato, contádmelo todo sobre vosotros. Pues me encantaría, pero mi hijo y yo tenemos que llegar a cuarentena, así Tener que... Tener un hijo es maravilloso. Sí, sí. Yo no tengo familia, salí un tiempo con una vieira muy maja. Es fascinante, pero... Pero las vieiras tienen ojos y quería verse con otros moluscos. Es broma, lo de que las vieiras tienen ojos, no, los tienen. Y observan tu alma y te rompen el corazón. ¿Por qué, conchi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora qué haría Dani? Acompáñenos a explorar el misterioso mundo del mar abierto. Muy bien, sígueme. Estás dentro de un paso. Cierto, entonces te sigo yo. ¿Eh? Espera. El pulpo tiene 3 corazones dato curioso. Y estamos aquí. Está pasando de verdad. Shh. Yo tengo que coger un camión ¡Espera! ¡Espera! Yo tenía que darte algo <risa> La etiqueta ¡La etiqueta! ¡Eso! ¿Sabes? Creo que voy a acordarme de ti ¿Qué va? Me vas a olvidar Tengo una corazonada <risa> Bueno, reescorazonadas A mí, sin embargo, me costará mucho olvidarte Mis padres están ahí abajo. Ah, estás bien. Está ahí lista. Sí. Creo que tienes una doctora. Ay. y atendemos, acabe volviendo a su hogar. Conchas. Y ya está. A ver, si alguna vez te pierdes, Dory... Solo tienes que seguir las conchas. ¡Ah! ¿Sí? Sí, ahí es donde llevan a todos los peces cirujanos azules, ¿verdad que sí, Bill? Sí, van a tener una exposición propia en Cleveland. Los mandan en un camión mañana al amanecer. Va a quedar preciosa. ¿Qué? No, no, mis padres han vuelto a cuarentena y los van a mandar a Cleveland. Si si, si acabo de llegar aquí. Tengo que verlos, no saben que estoy aquí. Tranquila, llegar a cuarentena es muy fácil. Puedes ir por las teñerías, guapa. Ah, no puedo hacerlo. ¿Por qué no? se me olvidará dónde voy y, y no puedo estar en ningún sitio sin nadie que me ayude. Entonces, estás aquí atrapada, ¿eh? Eso no ayuda, Vil. Entra ahí si es lo que quieres, no te pasará nada. Madre mía. ¿Podrías, um, podrías indicarme cómo se llega por las cañerías? Claro que sí, cielo. Dos izquierda, una derecha. Facilísimo. me atrapada para siempre en las cañerías. ¡Las cañerías! ¡Las cañerías! ¿Amigas de cañería? ¡Amigas de cañería! ¿Y...? Nada, nada, nada. Oye, no tengo esto muy claro. Confía en mí. No voy a dejar que te choques. ¡Pares! ¡Uy! ¡Uy! Es inútil. Nunca aprenderé a dar la vuelta. Pues más te vale. Si no consigues hacerlo aquí, nunca lograrás hacerlo en el mar. Concéntrate, ¿vale? ¡Pares! ¿Dori? ¿Hola? Estoy perdida y mis padres son cuarentena. ¡No! ¡Aguanta, Dori! Bailey, tienes que usar tu eco localización. Es que está estropeada. Déjate de rollos si y haz eso de, uh, que te dijo Dori, anda. Pero no creo que pueda. No me falles ahora, Bailey. ¡Uh! ¡Venga, Bailey! ¿Qué acabas de decirme? Concéntrate. Uh... Uh... Me siento idiota. Bailey. ¡Cállate! Aquí, eh, esto vos aquí. Tigas, gutiga. ¿Qué pasa? Estoy recibiendo algo. ¿Qué me viene? ¿Qué me viene? ¡Veo la cuarentena! ¡Es alucinante! ¡Lo veo todo! ¡Y te veo aquí! ¡Te estoy viendo! ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Tú me ves a mí! Oh, ¡Calla, que no funciona! ¡Bailey! Vale, dile a Dory que vaya a la izquierda. ¡Dice que vayas a la izquierda! ¿La ¡Izquierda! ¡Recto! ¡Recto! ¡Recto! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Oh! ¡Me estoy mareando! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Estoy recibiendo otra cosa! ¡Espera! Voy a alejarme un poco. ¡Oh! ¡Ay! ¡Por el tridente de Neptuno no está sola! ¿Qué? ¿Qué es? No lo sé, pero va hacia no, ella. ¡Oh, no, no! ¡Dori, nada! No, no! ¡Nada en la otra dirección! ¡Eh! ¿Hacia dónde? ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡No! ¡Mi derecha! ¡Oh, no! ¡Se le está acercando! ¡Oh! ¡Dori, no la vuelta! ¡Eh! ¡ ¡Muy bien, Dori! ¡Ahora ve derecha! ¿Qué? ¿Que ve a la derecha? ¡No, no! ¡A la derecha no! ¡Ay, no puedo mirar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dori! ¡Dori! ¡Lo sabía, estás, ¡Mi ¿Estás mi bien! ¡Ay, mi madre! Uh, ¡La está no, engullendo! No, no, ¡Se la está comiendo Dios. viva! ¡Ay, pobre! ¿Estás bien? ¡Me habéis encontrado! ¿Cómo me habéis encontrado? Conocimos a una ostra majara. Hablaba sin parar. Lentamente. Nos alejamos de ella y nos metimos en las cañerías y empezamos a buscar. ¡Dori! ¿Qué ha sido eso? Esperad, tengo que contestar. ¡No pasa nada! ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Qué otro amor, Leninemo! Papá, ¿has oído eso? ¿Es verdad que Dori hablaba lleno? Lo he oído y me está trayendo muy malos recuerdos. Vámonos de aquí. Yo digo que... Vayamos por aquí, seguidme. Es hora de volver a casa. ¿Qué ha sido eso? ¡Esperad, esperad! Esto... Eh, Mis padres están aquí. No me digas. ¿Los has encontrado? Pues no exactamente, no. O sea, todavía no. Pero sé dónde están. Y no sé bien cómo se llega, pero sé que... Bueno, me está ayudando... En cuarentena. En cuarentena, eso es. Ah, y he conocido a un sertópodo superpuñón, pero tierno en el fondo. Y me ayuda a meterme en el acuario... de la exposición. Dory. ¿Crees que mis padres querrán verme? ¿Qué? ¿Por qué no iban a querer verte? Porque yo los perdí. Dori, tus padres van a estar felices de verte. Habrán echado de menos absolutamente todo de ti. ¿De verdad? ¿Sabes cómo te hemos encontrado? ¿Algo de una gamba? No. ¿De una ostra? No. ¿Un alga? No. ¿O algo? Nada. ¿Qué, nadie? Escúchame, lo estábamos pasando fatal hasta que Nemo pensó... ¿Qué haría Dori? ¿Por qué se os ha ocurrido eso? Porque desde que te conozco me has enseñado a hacer cosas que nunca había soñado con hacer. Locuras. Enfrentarnos a tiburones y saltar encima de medusas y encontrar a mi hijo. Tú hiciste posible todo eso. ¿En serio? No sabía que pensaras eso. ¿O oh, se me ha olvidado? No se te ha olvidado. Nunca te lo he dicho y lo siento mucho, de verdad. Pero Dori, por ser quien eres, estás a punto de encontrar a tus padres. Y cuando lo hagas, estarás en casa. Dime. Eso significa que tenemos que despedirnos de Dori. Sí, tenemos. Así es. Os Sanders llegar a este camión a Cleveland. Cuidado con la curva. Cuidado con que. ¡Ay! Tarde. Vale. Creo que estamos cerca. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Esto es cuarentena. Sí, aquí es. Estamos en cuarentena. Mis padres están aquí. ¡Bien! ¿A ¿Dónde nos llevan? ¿Por qué vamos a ver la puerta? Estamos mucho mejor. Sí, yo me siento de maravilla. ¡Ah! <risa> vino entendido ¿Eres la hija de Jenny y Charlie? Sí, sí, soy yo, soy yo ¿Dónde están? Pues verás, Dori Cuando desapareciste cre creyeron que tú Bueno, creyeron que habrías acabado aquí sí, en sí, cuarentena Sí, sí, sí, ajá ¡Vamos, vamos, vamos! Y así que vinieron aquí a buscarte ¡Están aquí! ¿Dónde están? Dori Eso fue hace años ¿Eh? Nunca volvieron Oh, no Verás, Dori, cuando los peces no vuelven de cuarentena significa que no están... ¿Qué? Dori, nos han dejado. ¿Han muerto? Querían encontrarte. Espera, ¿estáis seguros? ¿Nos han dejado? Dori, escucha, no te preocupes. Dori, me querían muchísimo. Último aviso a quienes no quieran ir aquí. ¿Qué? Tarde. Dori, no. No, escúchame. No tengo familia. No, Dori. Eso no es verdad. Hora de irse. ¿Estás? ¿Y qué soy sola? Dori, no. ¡Dori! ¿Dónde están los demás? Tus amigos naranjas están de camino aquí delante. Algo importante. ¿Qué, ¿Qué qué era? ¿Qué era? Se está alejando. Se está alejando porque lo único que sé hacer es olvidar. Yo solo olvido, yo olvido. Eso es lo que hago. Lo que hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, hago? ¿Qué haría Dori? miraría a mi alrededor y ahí hay solo agua y aquí hay muchas algas. Me gustan. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Muchas algas. Parece igual. Todo parece igual, salvo por esa roca de ahí y la arena que hay por aquí. Me gusta la harina, y está muy blandita. Esto no sirve para nada. Aquí no hay nada. Solo hay algas. Montones de algas y conchas y me gustan las conchas me gustan las conchas me gustan las conchas Hola, soy... ¡Tú! ¡Estás aquí! ¡Mi niña! ¡Me has encontrado! ¡Me volvería a dejar que te vayan! ¿Eres, ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Mamá, estás aquí de verdad! ¿Sí? ¡Papá! ¡Y tú! ¡Haz un espíritu, estrellita! ¡Lo siento mucho! ¡No, cariño! ¿Eh? ¡Cariño mío! ¡No, no, no! ¡Estrellitas! ¡No! Sé que tengo un problema, sé que... y lo siento mucho, he intentado resolverlo y no puedo y... Lo oh, intento, pero... lo intento, pero las ideas se van de mi cabeza y las ideas cambian. Y me había olvidado de vosotros. Dori, Dori, Dori, ni se te ocurra disculparte. Mira lo que has conseguido. Que... ¡Nos has encontrado! Es verdad, nos has encontrado. Cariño, cariño, ¿por qué crees que no nos hemos movido en todos estos años? Porque sabíamos que algún día volverías a encontrarnos. Exacto. Creía que os habías ido para siempre. ¿Cómo fuimos eh, a cuarentena a buscarte? Pero no estabas sí, allí. Sí, y, y sabíamos que seguramente habrías salido por, por las cañerías. Por las cañerías, eso es, cielo. Así que... Así que nosotros también salimos y estamos en este lugar desde entonces. Porque, porque pensábamos que podrías volver. Así que todos los días salíamos a colocar conchas. Y nos has encontrado. Mi amor, nos has encontrado y sabes por qué nos has encontrado? Porque has recordado. Has recordado de esa manera tuya, tan especial. ¿Es verdad? Yo solita Pero Ciero, ¿eso es verdad? ¿Has estado tú solita todos estos años? Mi niña pobrecita. ¡Qué va! No he estado yo sola. ¡Marlin y Nemo! ¿Nadie ha visto a dónde ha ido Dory? No, ¿En serio? Hay muchos globos oculares aquí para nada. Oiga, perdone. ¿Podría ayudarnos? ¿No? Buscamos... ¿Ayudaron? ¡Papá! ¡Mira! ¡Es Dory! Ah, menos mal. ¿No ves nemo? Sabía que encontraría la manera de qué. ¿Dónde está Dory? ¿Está contigo? Lo siento. Intenté sujetarla pero no pude y la perdí. ¿Qué? Venga que nos marchamos. ¡No! Y la ballena nos embulló, y eso que hablo balleno. ¿Una ballena? Menos mal que no estaba yo para ver eso. Marlin ni siquiera se cree que sé hablar balleno, pero en el fondo confía en mí. Ya me quedé bien ese tal Marlin. Sí, y no sé cómo encontramos a Nemo, o él me encontró a mí. Da igual, pero es un encanto. Nunca me falla, pase lo que pase. Quería Dori. Pues tendré vale, que darles las aquí. gracias a Marlin y a Nemo. Mm. Esperad, yo conozco este lugar. Hola. Hola. Son la guía marina. ¡Ahí! Venga con nosotros. Es el Instituto de Vida Marina. Ah, si tú naciste ahí. Dory, ¿es ahí donde están tus amigos? Sí, estaban atrapados en algún sitio que iba iba al algún lugar. Un camión. Estar en un camión. Así que quizá no vuelva a verlos. No, no, no, no. ¿Qué haría Dory? ¿Qué haría Dory? Sí, eh, escucha, piensa, Dori, piensa. piensa que son muy buenos saludos. Era un camión, son palabras mayores. Sí, tu madre tiene razón. Por favor, lo único que sé es que los echo de menos los he hecho los he hecho menos Eso ya lo he dicho antes. Am um, Nori, mamá, Marli y Minemo son más que buenos amigos, son familia y tengo que recuperarlos. Cuando me encontraron fue nuestro sino, me refiero ¿Cuál es un sinónimo de sino? A ver, destino. Destini. Destini. Buenos días. Sí, sí, sí. sí. Es Dory. ¿Le pasa algo? ¡Ya la tengo! ¡Está fuera del instituto! Tenemos que asatar. ¡No hay tiempo de discutir! ¡Dory! ¡Dory! ¡El camión ese de tus amigos se está alejando! ¡Oh, no, no, ¡Qué horror! ¡Qué hacemos! ¡Mueve! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿Uno? ¡Sí! ¿No? ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Jamás podré salir Destiny. de aquí! ¡Destiny! Tengo las gafas más potentes del mundo. Tienes las gafas más potentes del mundo. Seré tus ojos. Puede ser mis ojos, pero las, pero las paredes... En el océano no hay paredes. ¿No hay paredes? Es tu destino, Destiny. ¿Y por qué no lo habías dicho antes? ¡No, Destiny, espera! ¡No! ¡Esa es una pared! ¡Pared! ¡Pared! Mi amiga de gallería, desde mí saluda. Dori, estos borroncitos azules son tus padres, son clavaditos a ti. Hola, soy Daily. Señora Dori, señor oh, Dori. Por favor, llámame Daily. Muy bien, Charlie. muy bien. Vamos, hay que detener ese camión. Vale, ¿qué camión? Daily, ¡Oh! informa. ¡Ay! ¡Ah, sí, mi preciado don. ¡Uh! Lo encontré. El camión está entrando en la autopista y se dirige hacia el sur. ¡Uh! ¡Vamos! Hay que detener ese camión. Esto no me lo pido. Ya tío ya tampoco. Madre mía va a hacer la bomba. Gerald, se te ha ido la olla. No te acostumbres, Gerald. Qué mono el tío. Wei <risa> Li, se me ha olvidado todo. Ponme al día. A sus órdenes. ¡Uh! Tus amigos siguen en el camión. ¡Uh! Van hacia el norte, se dirigen al puente. ¡Uh! Anda, mira un montón de nutrias que monas son. Yo quiero una. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Veo el camión! ¡Va por ahí! No se me ocurre la manera de subirnos a él. ¡Ah, ¿no? oh, tío! Ojalá hubiera una forma de parar el tráfico. ¡Parar el tráfico! ¡Paradlo! Que la gente pare, la gente mira cosas, cosas que le gustan, cosas monas... ¡Oh! ¡¡Cosas monas! Cielo, tengo. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Rápido, antes de que me olvide. Destiny, cuando el camión llegue al puente me lanzas. ¿Entendido? Vosotras, seguidme. Y los demás quedaos aquí. Y para el carro. Dori Gariño, tú no te marchas otra vez. Tu madre tiene razón, quédate con nosotros. No, y Cielo, ¿qué pasa si? Ya sabes, sí, si... sí, mamá. De parchas, no sé mucho de esto. ¿Y qué pasa si mamá. te confundes? Sí, eso hace que te distraigas. Por diera y... perneros. Ah. Sí. Mamá, papá. Todo va a salir bien porque incluso si vuelvo a perderme, podré volver a encontrarlos. Un poquito a la izquierda. Un poquito para el otro lado. Vale, que esta venga ahora nos. Vale, ahora, ahora ven con en marcha tu idea. Vale, qué idea. ¡Ah! Venga, vale, a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay, ayo? Qué día de boches. Mira boches. No tres delante de los boches. Tienen que parar. Parar el tráfico. Festival de abrazos. ¡Cuidado! Pero qué bonitas. Mira cómo te venía. Haber... ¿Qué pasa, papá? No sé cómo y no sé de qué manera, pero creo que tiene algo que ver. Estás loca? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Noni. Creía que no volvería a verte. Ya, yo también, pero por más que lo he intentado no he conseguido olvidaros. Supongo que echaba de menos al resto de la familia. Somos familia. Ajá. ¿Uh -huh. ¿Tú lo has sentido alguna vez? Ah, sí. Conozco ese sentimiento. Oh. Pero bueno, venga, fuera del camión. Esos peces no son vuestros. Largo. Oh, no, ir a nuestro transporte. ¡Dori! ¡El tráfico está empezando a mover! Sé cómo arreglarlo. <ríe> ¡Beki! ¡Beki, vuelve! Necesitamos tu ayuda, ¡Beki! <ríe> ¡Dori, sígueme! ¡Ah! ¡Espera! ¡Nos hemos dejado a Dori! ¡No, no, Becky, espera! ¡Para, para! ¡Tenemos que volver, Becky! ¡Vuelve, Vuelve, Becky! ¡Dori, no! ¡Ah! No nos comas. ¿Dónde está Dori? ¿Quiénes sois? Jenny, Malin, Charlie, Nemo. ¡Oh, gracias, Dios gracias, Beatriz muchísimas no gracias. Dori, sigue en el camión. Becky, ¡te amo, Dori! ¡Rurururu! Bueno, pequeñas, supongo que esto es un adiós. No. ¿Cómo que no? Tú no te vas a Cleveland, tú te vienes al océano conmigo. ¿Por qué te has empeñado en chafarme los planes? Escúchame, tengo un objetivo en la vida no, uno y escúchame es Escúchame tú. ¿Por qué te gustan los planes? Yo nunca he tenido uno. ¿Planeé perder a mis padres? No, planeé encontrarme a Marilyn. No, tú y yo planeemos encontrarnos. Eh, ¿Espera, lo planeamos? Te falta mucho. Me da que no. ¿Y eso es porque las cosas pasan por casualidad? Así es la vida y tú te vas a venir conmigo al mar. No te vas a quedar escondido aquí en una cual. ¿Puedo decir algo? ¡No he acabado! Una amiga mía que se llama Marina me dijo una vez que basta con tres sencillos pasos. Rescate, rehabilitación y... ¡Otra cosa! ¡Liberación! ¡Eso es! Bueno, ¿qué me dices? ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación! ¿Qué iba a decir? ¡Qué valía! ¡Abrir la puerta! Uh, ¡Está cerrada por fuera! ¡Venga, Dory, que tú puedes! ¡Destiny! ¡Destiny! ¡Para, para, para! ¡Oh, no! ¡Dory! No! No, ¡No! ¡Es pecado, Dory! ¡Faila, ¿a dónde se dirigió? Uh, se ¡Nos estoy perdiendo! Dory, se acabó. Escúchame, no hay ninguna otra manera de salir. Tiene que haber una manera, siempre hay una manera. Sí. No la hay, Doriadme caso, esta vez no hay ninguna otra manera. Oh. ¿Y qué me dices de eso? Ostras, pues sí que hay otra manera. ¡Sí! ¿Coger una bocanada? ¡Gira, Doriad! ¡Gira, Doriad! A ver, Hank, tú tienes 7 brazos. No sé, prueba algo. Vale, vamos a ver. ¿Eh? Oye, oye, para. ¿Cómo oh, oh. no. te parece esto? Nos estamos moviendo. Bien hecho, Hank. Oye, broder. Oye, para, para el camión. Espera, espera. No es que quiera enseñarte a conducir, yo no tengo ni idea, así que no estoy en situación de Pero podrías acelerar. <risa> No veo nada, ¿para dónde vamos? Vale, todos los coches van a la izquierda, así que gira a la izquierda. Calle Gilman, Avenida Ashby, Powell, Calle Gilman, otra vez. Hay que seguir mucho rato girando a la izquierda. Tranquilo, solo hay que averiguar cómo hemos entrado y sabremos cómo salir. Vale, pues cuando te enteres me lo dices. Es que no me acuerdo cómo hemos entrado. ¡Eh! ¡No a esos los conozco! ¡Hemos venido de ahí! ¡Gírala! Pues vamos allá. Eh. Nos echan fijo. Vierta, viera, viera. No, se echa un fecho. Cierto, no, recto, queda, queda. No, no, no, derecha, derecha. Qué bien conduces. Prest atención a la carretera. Vale. Ah, vamos mal. ¿A dónde voy? Mar, mar. ¿Dónde un bote? Mis experiencias con botes han sido malas. Pero... ¿A dónde voy? Um... Los pusimos al mar, derecha. ¡Vámonos! No nos queda tiempo, pequeña. ¿Para dónde vamos ahora? Eh, pues esto ya se me ocurrirá. No, no no no lo sé, pero seguro que aparece algo. Gaviotas. ¡Ja! Sigue a esos pájaros. El mar está a la izquierda. Uh, esperad. ¿Percibo algo? ¿Son ellos? ¿Está todo perfecto? ¡Nachis! ¡Es la pasma! ¡Los han mullado! Vale, vamos bien. ¡El mar! ¡Es todo recto! ¡Pisa a fondo! Esto me gusta. Uy, oh, oh. ¿Cómo que lobo? Oh, no. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¡Hack! Voy a pedirte que hagas una locura. ¡Yo soy muy de locuras! Muy bien, Hack. ¡Hack! No hay salidas, se acabó, van a ir a la cárcel de pesters. Oh, espera. Oh, no. Oh, ¡Atrás! ¡Me vienen! I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you. And I think to myself. wonderful world. I see I see friends singing I see how they believe I feel lo que tienen ante ustedes representa la tercera y última parte de la misión del Instituto de Vida Marina rescate rehabilitación y liberación. Manco, papá. Soy la guía marina. Gracias por acompañarme. 1 2 3 4 Y Un momento, ¿por qué estoy contando? ¿Dónde está todo el mundo? Uy, me, me han abandonado. No. No, no, no serían capaces. No importa, lo deduciré. ¿Qué estaba haciendo? Estaba... tapándome la cara. Así que me escondía. Vale, ¿y pues por qué me escondía? ¡Onda! ¡Ya! ¡Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Preparados! ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Os encontré! ¡Os veo! ¡Os veo! ¡Ajá! ¡Os pillé! Muy bien, gambitas mías, se acabó el recreo. Ya te vale. ¡Ay! No me ha encontrado a nadie. Acercaos, acercaos, es hora de... No me toques otra lección. ¿Cuándo vuelve el maestro raya de su migración? Si sí, es inteligente, se quedará lejos el tiempo que pueda. Hasta que vuelva, soy vuestro maestro suplente. Muy bien, niños, ¿quién quiere saber lo que es la ecolocalización? Nadie. <risa> vale, estrellita de mar, que te diviertas. Un día precioso para nadar, ¿eh? Vale. Adiós mamá, adiós papá. Buena, pues yo me voy para casa a barrer un poco la anémona. ¿Te vienes, Dori? Yo, ah, oh, pensaba acercarme al cantil. Ah, vale. ¿Cómo? ¿Al cantil? No, eso es, eso es buena idea. Sí, es que me apetece admirar las vistas. Chao. Las vistas. Bueno, pues que las disfrutes tú sola. No perdiéndote. Per Dori, Dori, Dori. Hola, Magli. ¿Eh, qué tal, Dogladori? ¿Estás bien? Pareces preocupado. No, no, no, no, no, no est estoy bien, es mi cara normal. Yo solo estaba... <risa> Lo has conseguido. ¡Bien! ¡Lo has conseguido, Estrellita! ¡Sí! <risa> ¿El qué? Cariño, has seguido las conchas hasta casa. <risa> Ay madre, ¿eso he hecho? ¿Yo solita? Sí. ¿Sabes qué quiere decir eso, cariño? Quiere decir que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, Dory. ¿De verdad? ¿Mami, puedo jugar? ¡Claro que sí! ¡Corre sí. con ellos, Estrellita! Sí, lo he conseguido. ¿Eh? Son unas vistas, sí. savi's can't forget a boy that's what you want. get a boy. ways are raining it's incredible that someone so unforgettable things that i am unforgettable too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 No hay ningún respeto por la vida marina. ¿Y ahora qué? No.